Buenas tardes, Ángeles. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Hola. Estás? Bien, Ángeles, gracias por atendernos unos minutos para charlar sobre, este, sobre esta conquista del colectivo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se te ocurre? ¿Qué, qué, qué dicen tus emociones? ¿O, ¿O qué te gustaría contar de, esta, de una jornada que es histórica, definitivamente? Sí, sí, hoy, hoy creo que es un día histórico para la comunidad. Creo que... Eh, reconocer que todas las personas tenemos el derecho a, a trabajar y de que esa, esa igualdad real se, se vea plasmada en una ley, porque aparte que lo habilita la constitución y todo, y entonces, bueno, hoy creo que eso, el reconocimiento de estas sujetas nuevas políticas que reclaman no solamente por el derecho, al trabajo, sino por todos los demás que faltan también. Tal cual, es, una, es un gran compendio, siempre lo hablamos Ángeles y este, lo hemos tratado de reflejar eh, en cada una de las piecitas de ese, de ese mosaico que se busca conseguir para las diversidades en nuestro territorio. Es de todas maneras, me parece Ángeles, muy pero muy importante esta conquista de la ley de cupo trans, eh, de, del cupo laboral trans en el sector público porque eh, le garantiza a las personas que así lo quieren, la posibilidad de concursar o de inscribirse para conseguir un trabajo que está regulado, que tiene todas las protecciones de los trabajos formales este, ¿cómo viste vos la discusión? ¿Cómo, ¿si la pudiste seguir? ¿cómo se dio la discusión en el seno de la Cámara de Diputados de la provincia? si estuvo, quiero saber, a la altura de las circunstancias, si te pareció un debate maduro o este, hubo cosas que que atrasan, Ángeles? No, sí, creo que los diputados se, se pusieron a la altura de las circunstancias, sí, hubo, hubo un consenso amplio, se aprobó por unanimidad y mayoría, y bueno, eh, creo que eh, falta de conocimientos hay, y eso creo que hay, hay que ir eh, trabajándolo, ¿no? Ya eh, la ley de identidad de género marcó el paradigma y bueno, hay que apuntar sobre esto, porque creo que todos estamos aprendiendo en esto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, vos eh, se podría decir que se ven leves mejorías a algunos adelantos, pero todavía hay mucho por recorrer. ¿Qué es... Si mirás para dentro del colectivo, Ángeles, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es la batalla que viene? Sí, eh, ahora por la implementación efectiva, obviamente, la reglamentación. La reglamentación. Y acerca de eso, ¿tenés alguna idea? ¿Te, ¿Les han dejado enterarse, les diputades, de, de cuándo podría llegar a, a plasmarse? ¿Hay algún contacto con alguien del Poder Ejecutivo, de la provincia? Sí, sí, sí, eso se habló incluso hoy, que para la reglamentación nos van a invitar, así que bueno, eso... Igual eh, ha habido una comunicación antes de que salga esta normativa con nuestro colectivo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eh, Ángeles, nada, queremos felicitar a, al, al trabajo de tus compañeros y al tuyo, porque la verdad es que hay que reconocerles un esfuerzo, una capacidad y este, un, una, un desprecio por lo que se llama agotamiento, por lo que se llama cansancio, este, que son verdaderamente ejemplos para toda persona de nuestra sociedad que tenga un ideario, que, tenga un, que esté realizando una búsqueda para, para que finalmente seamos una sociedad mejor. Creo que hoy creemos, estamos convencidos, Ángeles, de que hoy se ha puesto una piedra fundamental en este reconocimiento también de parte del Estado de tantos derechos postergados para, para el colectivo. Te estamos muy agradecidos, Ángeles, por este ratito y te invito a que nos dejes una reflexión o que menciones algo más que te parezca importante en esta jornada. El micrófono está a tu disposición. Sí, más que invitar a, a una reflexión eh, quiero agradecer a toda la, la sociedad en su conjunto a todos los movimientos sociales a los movimientos de mujeres a toda esta gente que puso el cuerpo en la calle le, levantó nuestras banderas seguían nuestras luchas las demandas toda esta no todos estos años que nos han acompañado y bueno agradecer a a toda esa gente nada más que, bueno, esto es un, un triunfo para, para todos como sociedad. Buenísimo, desde ya. Ángeles, felicitaciones y vamos por más, ¿eh? vamos por, la, por la aplicación formal de la ley y por cada etapa que se abra por, por delante, este, ya saben, ya sabés que va a estar el acompañamiento, por supuesto, también de la siesta que nos fue, de Radio Kermés, de cada una de nosotros. Un abrazo, Ángeles. Dale, muchas gracias, Pablo. Hasta, <ríe> Hasta pronto.